Hola, buen día, c h i s e l a ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos lo llamábamos y queríamos saber un poquito hoy、eh, en qué situación se encuentra el Campo Las Juanitas, porque、eh, bueno, veníamos haciendo un,、eh, el seguimiento ¿no? de, de este predio y la lucha que han tenido los vecinos. Queríamos saber hoy, después de, de, de todas las movilizaciones, de los reclamos, Bueno, o ¿cómo, cómo se encuentra este, este predio. Bueno, contarles más o menos que el predio, o sea, son unas hectáreas, es un campo muy grande, de 84 hectáreas. O sea, que hay parte del campo que se encuentra bien, que se encuentra sano, y hay otra parte que es donde se tiraba basura y se sigue tirando basura de parte del municipio, que también es una denuncia que estamos haciendo porque. Ellos el año pasado, el 7 de julio, nos prometieron que no iban a entrar más los camiones, y bueno, ahora nos encontramos con 100 habiendo quemas en el lugar donde estaba el basurán. Después hay otra parte que es donde nosotros estamos trabajando de forma,、eh, o sea, de forma manual, recuperando、mm. el suelo, y es donde vemos también que, que hay árboles nativos. O sea, hay, como un, hay diferentes miradas y, y bueno, hay, hay dos situaciones acá. Una, la parte de negocio que tiene el municipio con la basura y después microbasurales que se encuentran en el, en el campo.、Uh -huh. Y después está la situación actual de, de la parte del arroyo, que sería el biocorredor, que se encuentra mucho más sano. Y donde se pueden encontrar bosques n a t i v a s una cantidad enorme de aves también nativas.、Uh -huh. Esa es la situación actual. Desde ese momento en el que, eh, bueno, eh, prometen no ingresar más basura hasta ahora, ¿en algún momento eso cesó, se dejó de, de, de ingresar camiones o en ningún momento, eh, bueno,、eh, se paró、eh, el ingreso de, no, de camiones? Al comienzo. O sea, esto nos enteramos hace poco, cosas、okay. o que volvieron los camiones. ¿eh? Okay. Como pasó, no sé, siete meses, y esos siete meses no hubo. Pero、okay. sí se formaron otros microbasurales s que,、eh, como, o sea, no recibir la basura en ese espacio, se empezó a recibir en otro espacio. ¿Por parte del municipio? Por parte del municipio、okay. es en donde, en donde está situado el basural. Y después los microbasurales están al, alrededor porque es inmenso el, el campo que hay ahí. Ok. p Estos r o e micros que vos decís que se van haciendo, estos pequeños puntos,、eh, ¿te, te consultabas si son por parte del municipio o por, o por parte no, de.? Los... No, no l o puedo usar. Okay. Yo, okay. yo okay. no sé. Sé que、eh, ahí siguen habiendo quemas y siguen entrando los, los camiones.、Ah. Sé que aparte de los que ingresan es del municipio. Claro. ¿Estas quemas、eh, las realizan por parte del municipio o son los vecinos、sí. que sea? Sí, porque la, la decisión que ellos tomaron para recuperar el espacio es quemar la basura.、Okay. No, las, no, la, no la están、eh, reutilizando, no la están recuperando. Ellos tienen una, nada, una planta de reciclado, supuestamente, y los ecocursos tampoco funcionan como、mm. ellos habían prometido. Eh, yo sé por, por parte de, de, de, de centros culturales que, que se hicieron toda la campaña y después eso no siguió. O sea, que va de la mano porque el municipio de Malvinas hace toda una propaganda de árboles, de los cuales los árboles que, que plantan tampoco son nativos. O sea, que estás haciendo un mal a la tierra. O sea, de alguna forma, porque, bueno, o sea tiene toda una explicación、eh, hídrica del agua. O sea, sí, sí, sí. Todo, todo viene desde ahí, por eso también el arroyo es tan rico. El arroyo, el arroyo、eh, genera todo el espacio que está ahí.、Mm. Eh, hay campos de, de, de flores nativas allá,、uh -huh. y eso es parte del de, de campo. Por eso está la otra parte que está más cerca del Callao. No sé si se ubican ustedes, ¿al,、eh, alguien conoce el campo. Sí, sí, sí. sí. Hay una parte que es la que está sobre Callao, es donde está.、Eh, ya encontramos el, el barrio,、Ajá. y ahí es donde se habían hecho las asambleas el año pasado.、Uh -huh. y, y bueno, eso quedó ahora en, en este grupo que estamos haciendo ahora、eh, con jóvenes.、Eh, nosotros estamos trabajando porque, nada, nombrar también que somos un grupo enorme ahora, o sea, no es. es No soy yo solamente, yo estuve desde el comienzo y、uh -huh. me pareció, nada, nos pareció con John n y con otros compañeros,、eh, con Lucho, poder limpiar, poder recuperarlo y nada, y, y ver si, si, si eso también activó a otras personas. si nos pasó eso: que se armó un grupo donde nosotros eh, hacemos eh, carteles, limpiamos los domingos. Eh, también se hace una olla popular porque la gente viene y la mayoría son、eh, personas que vienen con los chicos, hacemos n juegos. Bueno, estamos habitando el espacio para también、eh, por la seguridad, también, porque el espacio, si está muerto y no hay nadie, pasaban cosas también que, que no estaban buenas. Ajá. s、sí, i n duda.、Eh, Ángeles, este, este grupo de, de, de vecinos, de, de, de, bueno, de gente ahí que vas contando que se van sumando,、eh, ¿tienen algún encuentro periódico? ¿Cómo hacen? Por ahí, el que está escuchando,、eh, vos decías, este periódico es tan grande,、eh, en verdad, por ahí está cerca y, y se quiere sumar,、eh, le interesa la temática, ¿cómo, cómo pasa para contactarse ahí con, con este grupo? Nosotros tenemos una, una página. Que la manejamos de forma directa es reserva Juanita,、okay. es arroba reserva Juanita,、okay. reserva eh, bajo, eh, o sea, el d u i ó n bajo Juanita.、Sí. Eh, y después los domingos nos estamos juntando a partir de las 11 a limpiar. Hay veces que hacemos siembra de nativas,、okay. eh, bueno, eh, hemos hecho plantaciones,、eh, hacemos una asamblea también abierta. Eh, se está creando una huerta y, y bueno, o se hará un compostaje comunitario. Eh, ahora eh, vamos a hacer algo、eh, el viernes, mañana.、Okay. Eh, vamos a empezar con una idea de una plaza, así que vamos a necesitar,、eh, bueno, manos, también pintura, eh, tornillos, eh, herramientas eh, varias, porque los vecinos nos prestan luz. Así que agua también nos p a s a Armamos también un baño seco, que también es importante cuando hacemos algún festival,、eh, que van personas también、eh, no, no seguir contaminando. n o Ajá. Así que. Bien. Pues, ¿Estos bien. juegos los van a armar ustedes entonces? Sí, hay ideas, hay compañeros que, que ya vienen trabajando en. Eh, el tema que hay que recuperar el espacio también, hay que hacer la limpieza y, y todo lleva su tiempo. Claramente, claramente. Así que bueno,、eh, Ángeles, este es el proyecto、eh, que apunta ¿no? a que ese, ese espacio, este, este basural que hoy de a poquito está tratando de recuperar, se convierta en una reserva natural. En una reserva natural, ya es una reserva natural, o sea, ya al haber hecho un relevamiento, encontrar. Esa cantidad de nativas ya representa una、uh -huh. reserva. El tema que,、eh, bueno, está en una situación ahí también con el municipio y con, con la persona que, que es dueña del lugar.、Eh, así que, bueno, desde ya nosotros estamos ahí en, en ese Instagram.、Uh -huh. Así que、eh, reserva las、eh, Juanitas. Yo、uh -huh. lo repito para que las、uh -huh. personas. Eh, nada, nos contacten, hablen con nosotros. Nosotros hacemos festivales. Ahora el, el mes que viene vamos a hacer un campeonato por la naturaleza de los humedales.、Uh -huh. Y la idea es que vayan otras organizaciones como Isla Verde, que fue、eh, es una organización que nos hizo el relevamiento. Después están los chicos de XR,、eh, lo, lo del basural de San a t i l i o Bueno, nosotros tenemos contacto con la mayoría de, de las otras organizaciones porque. Es la misma problemática, la basura, la contaminación,、eh, al agua, básicamente.、Eh, así que yo siento que hay un modo de despertar y que, y que tenemos que estar todos ahí. Perfecto.、Eh, Ángeles, te agradecemos estos minutitos y bueno, vamos a seguir、eh, invitando justamente a que, que, bueno, que sigan las redes y que se sumen a esta、eh, recuperación de este, de este predio. Te mandamos un saludo. Bueno,、saludos. muchas gracias por, por la información.